el Moisés Salvear que a seguir tiene la palabra Muy buenos días a todos nuestros amigos radio oyentes que la bendición de Dios hoy sea para usted y que no se le escape la bendición de Dios sino que esté usted atento en este programa Manantial de Fe estoy con ánimo estoy con mucha energía de parte de Dios ...por el culto maravilloso que anoche tuvimos... ...culto de adoración a Dios y que Dios nos bendijo... ...oh qué lindo testimonios que nuestros hermanos y hermanas... ...estaban dando en la iglesia... ...sí, y queremos que usted también... ...que ha recibido la bendición de Dios... ...vaya un día domingo especialmente si usted quiere... ...porque es el día domingo que... ...damos oportunidad para los testimonios... ...tenemos un lapso de tiempo... ...para los testimonios que nuestros hermanos dan cada día domingo en el culto para que nuestros hermanos se, eh, se gloríen y se alegren y se regocijen en lo que Dios ha hecho en las vidas oh sí gracias al Señor por todas sus bendiciones hoy tenemos un día otoñal muy, muy, muy un poquito, no muy helado pero, pero helado, así fresco, de manera de que vamos a aprovechar este día no es cierto que no está lloviendo sino que está fresco solamente para hacer muchas cosas, muchas actividades Y que la bendición de Dios esté en su hogar Hoy entonces este programa Manantial de Fe trae los saludos para nuestros amigos que nos escuchan Nuestros amigos radio oyentes, bueno tendría que enviarle a todos los saludos, nombrarlos a todos Pero algunos solamente nombro Ah, voy a decir una cosa aquí, a lo mejor no les va a gustar a alguno de nuestros amigos radio oyentes. Pero si usted no se comunica y no está vivo en cuanto al nombre que estamos nombrando, estamos ocupando un lugar y usted no está escuchando. Entonces comuníquese porque si no yo lo voy a sacar de la lista y voy a poner a otras personas más las cuales sí nos escuchan. No sé si me comprende, pero es para animarle a ustedes que se comunique pues. ¿Ah? y que diga, aquí estoy yo, estoy escuchando el programa, eso es la cosa. Sí, que Dios le bendiga a todos poderosamente. Luego estaré leyendo para ustedes un salmo, el salmo que nos va a dar energía espiritual y física y moral ahora mismo. Dice así el Salmo 63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 me regocijaré Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Salmo 63 del versículo 1 al 8 Amén Y una pequeña reflexión De lo que he leído de este Salmo Quiero solamente ponerme a ver eh, Meditar en el versículo 8 y otro pequeño o, o, otra pequeña frase que dice este Salmo cuán grande es Dios para nosotros es la satisfacción de nuestra alma. Por eso dice el versículo 8 está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mm, cuando nuestra alma se apega a Dios Dios todo lo puede. Dios lo ha hecho todo lo que se ve, que usted ve los árboles, las montañas, los ríos, las estrellas y aún lo que no se ve, el aire por ejemplo, Dios lo hizo, Dios lo hizo y si, y si Dios lo hizo y nuestra alma está apegada en Dios, todo es nuestro, todo nos pertenece por eso que cuando tenemos fe y le pedimos a nuestro Padre Jesús que hizo todas las cosas nuestro padre celestial padre nuestro que estás en los cielos cuando le pedimos a dios con fe ah no hay nada ni los vientos ni los mares ni las montañas ni los árboles ni las personas ni ningún espíritu inmundo del diablo puede en contra de nosotros nada porque él Está a nuestro lado y nuestra alma está apegada en Dios. Tu diestra me ha sostenido, dice la segunda parte de este versículo 8 de este Salmo 63 que hemos leído. Tu diestra. ¿Qué lo que quiere decir la diestra? La mano derecha. La mano fuerte, la mano poderosa. a La mano, se, se le denomina antiguamente diestra y siniestra. Derecha e izquierda. Bueno, tu diestra, tu mano poderosa, me ha sostenido. Cuando la mano poderosa de Dios nos sostiene, hay un versículo que dice, en, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, le podrán hacer, tratar de hacer mal a usted. Posiblemente usted llore, o yo, no llore. ...voy a incluirme yo... ...posiblemente nos traten de hacer mal... ...posiblemente lloremos... De, de, ...de impotencia... ...de actuar como la gente violenta... ...mundana... ...no, porque nosotros ahora... ...tenemos otro estilo de vida... ...me gustó lo que mi amigo... ...Juan Carlos... Eh, ...aquí el, el... ...programador de esta radio... ...que es un psicólogo... ...que le estaba diciendo a los jóvenes... Les decía, ocupa bien tu tiempo, habla bien, trata de superarte. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Creo que tiene que hacer toda persona. Pero hay personas que quieren sentarse, llorar o desear, estar deseando que algo le llegue y no le llega nada, porque no está buscando, el que busca haya. Así dice la palabra del Señor. Pero si Dios es por nosotros, aunque, nos, aunque quieran hacernos daño, y algunas veces sufrimos lloramos nos vemos impotente porque dije como dije no actuamos como la el común de las personas que actúan violentamente sino que lo dejamos a dios así ah, si dios es por nosotros quien contra nosotros sí señor aunque hayan risas burlonas que se burlan de que tú estás siguiendo a dios que tú estás siguiendo este camino mantente fiel mantente firme y vas a ver como Dios te va a ir levantando a medida que tú vas comprendiendo, sí, Señor, a medida que vas comprendiendo y entregándote a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¡Oh, qué versículo maravilloso! Salmo 63. Y hoy traje también ...un himno especial, usted ya lo estaba escuchando porque... ...mi amigo Juan Carlos le gusta mucho estos himnos... ...y aquí va este himno maravilloso, este es el día... ...que el Señor ha preparado para ti. Este es el día que ha hecho el Señor... ...dice el Salmo, nos vamos a gozar... ...y nos vamos a alegrar en el Señor... ¿Cuántos están listos para alegrarse en esta noche? Este es el día que el Señor ha preparado para ti Vamos a disponer ahora el para con en disponer or El corasol para adora con regoci quees son presencia. Vamos tos cantar És que que hagamos festa És un El Señor preparado para ti bendición y deliciosa su diestra, su amor y su paz disfrutarlas. Este es a la casa de mi padre a celebrar una fissa comenzando allí en su amor el Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestral señor todos oh. con alegría delante de ti en esta noche. y este es el día que dios ha preparado para ti por eso quiero saludarte en esta mañana hermanos en el señor jesucristo hermanos en la fe hermanos en este camino que nos conduce a la salvación y la vida eterna también nuestras hermanas lógicamente sí y su familia sus hijos sus hijas no es cierto sus nietos y nietas que muchas veces los los abuelos le dan más cariño que a los hijos porque ahora tienen más tiempo y más experiencia también no es cierto eso es la cosa por eso que los nietos eh, reciben todo el cariño de los de los abuelos y muchas veces los hijos de los padres dicen, "Sí, conmigo no era así. A mí no me aguantaba nada. Es que ahora hay más experiencia, hay más hay más años de, de, de poder lidar y saber cómo educar." Esa es la cosa. Pero a todos ustedes un grande y cariñoso saludo que voy a comenzar por un hermano. Mi vida te daré Eh, voy a comenzar por un hermano de Un hermano que siempre conversó con él Siempre que trabaja cerca de mi casa A mi hermano Pedro de la Fuente A él y a su esposa Que cumplieron 53 años de matrimonio No es cualquier persona que cumple 53 años de matrimonio Han sido bendecidos por el Señor ¿Por qué? Porque han permanecido dentro del Evangelio Dentro del camino del Señor Desde jovencito, este hermano Pedro de la Fuente ha servido a Dios Ha sido un corista También ha participado de, de tríos, de cuartetos, de dúos musicales Que han cantado para el Señor Ha ido para muchos lugares en la obra de Dios Que Dios le bendiga, hermano Pedro de la Fuente Sí, que Dios le bendiga poderosamente Y ahora voy entonces a dar saludos a muchas otras personas a ver, Hay personas que nos escuchan Especialmente de ahí, alrededor de la iglesia Donde está el templo de la iglesia apostólica Unicista de Chile Nuestra iglesia que está en la calle José Victorino Lastarria 630. Ahí detrásito... de ese supermercado, un supermercado que hay chiquitito que se llama El Tatín. Aunque no es aunque no es tan chiquitito. No es tan chiquitito, pero pero a ver en comparación al Econo que está ahí casi el de Quilpué. Eh bueno, pero hay de todo, hay de todo, ...le estoy haciendo propaganda de todas maneras. Ah, y gratis, como dice aquí nuestro programador Pero, ahí, José Victorino en las paredes 630 por, por, Se va por la calle o la avenida Salvador Allende Al mismo número 630 Detrás de ese supermercado Ahí está nuestra iglesia o el templo De la iglesia apostólica unicista de Chile Y a todos estos vecinos Berta Morales, Teresa Chandía La señora Deidamia la señora Hilda Guerrido, todos estos que, que nos escuchan, también a Inés Ayala, Alfredo Peña, Marisol Zamorano, Pedro Bobadilla, a Natalia Gatica Carreño, también ahí en San Pedro, en la calle San Pedro, bien conocida, ¿no es cierto? Y la señora Susana Valenzuela, Margarita Ortúzar, dilia Ríos, Laura Cubillos, ...y María Mella Contreras... ...a estas personas... ...un grande saludo, abrazo... ...de este pastor y de este programa... ...Manantial de Fe... ...para Macarina Cuellas... ...para Marianela Pérez... ...María, la señora María del almacén Betel... ...y también para Miriam... ...la señora eh, allá en Pirque... ...para nuestro... ...estimado hermano Ricardo Flores y familia... Y el pastor San Martín que está visitando no es cierto esta familia Un abrazo cariñoso en el nombre del Señor Jesucristo Son hermanos, son con, con compañeros en la obra del Señor Para también Patricio Salas También un, un grande abrazo para este caballero Que tiene su negocio allí en el Persa Clavero Sí, para él un abrazo cariñoso un, un saludo de este programa manantial de fe que dios les bendiga poderosamente y para nuestro hermano hermano homero díaz lidia díaz diego ingel aquí está nuestra hermana marina calderón que dios le ayude mi hermana en su dificultad si sí, dios le va a ayudar dios va a hacer un milagro en usted no no no se desespere hermana y, y dios va a cuidar de su salud de, de su alimento, de su vestuario, de todas las incomodidades que tiene al poder andar, Dios está ahí a su lado. Hermana Mercedes Irarrazabal, que aunque sea con su bastoncito, pero llega a la casa del Señor. Para usted un saludo cariñoso a su hermana Carlina, Carlina Irarrazabal. También para nuestro Porque estimado hermano Jesús, Nelson Carrasco Y a Empirque también eh, con su esposa Alejandra Castillo O nuestra hermana Matilde, nuestra hermana Matilde Velázquez Sí, que Dios le bendiga a usted sus hijas y, y, sean, y sean protegidas por el Señor Pamela Fuentes Erices, una hermana de otra iglesia para que vea de muchos lugares Pamela Fuentes Erices, saludos Deidamia mansilla ah mi querida hermana Dios le dé la paciencia y Dios le dé la fortaleza Para poder soportar su, su problema de salud A mi hermana Magdalena Delgado también A su esposo, el Pepe que le decimos nosotros Pero José, bueno, a nuestro eh, eh, hijo de nuestra hermana Magdalena Lidia, que es Eduardo Muñoz Rodríguez Para él, un saludo Rosita Rodríguez Camaño Que siempre nos escribe Dios le bendiga a usted, su, sus hijitos También, toda su familia Marcela Lagos Ríos Otra comuna, sí, que Dios le bendiga Poderosamente Quiero saludar también A mi amigo, el presbítero Guillermo Azura que Dios le bendiga poderosamente, presbítero. Que Dios le ayude y, y le dé la fuerza, sí. Fuerza nomás, estimado hermano, en el Señor Jesús. Fe en el Señor Jesucristo. Sí, usted está firmado en la roca. En él, en él, en él podemos nosotros encontrar la fortaleza. Cristian Carril, también, Dios te ayude. Estás pasando hoy día una penita por causa que ha fallecido tu tío abuelo. Que Dios le bendiga, hermano, Cristian Carril. Jenny Candia, Isabel Reyes, nuestros hermanos de la iglesia. Luis Candia, a nuestra hermana Claudia Gajardo, María Boisin, Ana Muñoz, Francesca Muñoz y nuestro diácono Sergio Muñoz también. Un saludos saludos en el nombre de Jesús. A mis hijos, a mis hijos que amo. Muchos los amo y ellos también me aman a mí Nos damos abrazos siempre Nos felicitamos, nos abrazamos eh, eh, Porque está tan conmigo, gracias a Dios Neftalí Alvear Ariel Alvear y Paulo Alvear Sí, que Dios le ayude poderosamente ¿Y dónde trabaja mi hijo Neftalí? La señora Mónica También un saludo Ahí trabaja también en part-time mi hijo Paulo para ganar su dinero y así pagar su universidad sí es muy importante que desde pequeño desde cuando se pueda hay alguna responsabilidad en los hijos de trabajar o hacer cosas en el hogar para que después no extrañen que no tienen que hacer nada que todo se le da porque sí, si a mis hijos desde pequeño ha sido enseñado de esa manera entonces eh, Neftalí Alvear, Alir Alvear y Paula Alvear, mis hijos, Dios les bendiga. Un abrazo de su padre, de la señora Mónica, que está ahí también, en aquella tienda. Y también a Óscar Hernández, al papá y al hijo, que se llaman igual. Saludo a Juan Carlos Cortés, que todavía, ¿no es cierto?, Juan, eh, que se siente la ausencia, ¿no es cierto?, de la esposa, de la mujer que Amén. vivió... ...con uno por tantos años, ¿no es cierto?, y, y, y que ahora se extraña mucho. Para Puerto Montt, a Erika y Angelina, y mucha gente que nos escucha en Puerto Montt. Para Beatriz Alvear, para Mildre Alvear, mis nietas lindas, Priscila Cortés, para el obispo Pedro, perdón, o oh, para el obispo Moisés Peralta... Para el Pastor Luis Maldonado, Manuel Gajardo, Silvestre Rojas y su esposa Lucía. Sí, y en Argentina, en Argentina, a nuestro Pastor Oscar Arenas. Dios le bendiga a usted, Pastor Oscar, y también su congregación, su ministerio, su familia. Sean bendecidos por el Señor. En Brasil, a mi hijo Juan Alvear y Giuliani. Para el Pastor Gerson Luis Arenas. Para Pastor Adán, Gabriel y Michelle, su esposa, un grande abrazo. Y también para allí en los Estados Unidos, a Luisa Tanner, mi hermana querida, y Jonathan Alvear en Conjures y en Texas, a Dorothy Alvear, mi querida cuñada. A todos ustedes, que Dios le bendiga poderosamente y ricamente, y que supla todas sus necesidades amén a sus pies bueno para todos ustedes amigos oyentes ustedes que no sé su nombre pero es que están diariamente en este dial 107.7 de la radio puente alto en su programa Manantial de Fe. A ustedes también un cariñoso abrazo a través de estas ondas radiales. Que Dios bendiga su actuar. Que Dios bendiga su labor. Que Dios bendiga, si sí, eso es mi deseo, que Dios bendiga su alma, su corazón con la palabra de Dios en el Salmo que hemos leído, Salmo 63. Sí, no nos quedan muchos minutos. De manera que Mañana volveremos si Dios así lo permite. Mañana estaremos otra vez. Escúchenlo, porque hay bendición diariamente para usted. Y se seca la fuente de tu corazón. En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, en este momento, Señor, me dirijo usted en oración para rogar y pedir, Señor amado, que usted toque estas vidas como creo que las ha tocado. Señor, amén y en mi abrazo, en mi saludo y los saludos de los hermanos de la iglesia han puesto Señor amado también su devoción y su amor por todas estas personas que nos escuchan que hoy sean bendecidas Señor la bendición de los altos cielos esté en su hogar y haya alegría haya gozo, que el contentamiento y haya felicidad y haya paz Sí, Señor, se lo pido porque usted es el Dios de la gloria. Usted es el Dios, Señor, que se manifestó en carne, que dice su palabra que es justificado en espíritu y visto de los ángeles y predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria, como dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Señor, para todos ellos, entonces, la manifestación de su amor, de la sanidad, de la cura divina, del milagro en sus vidas. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Y amén. Amado Salvador Jesús. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada me despido entonces hasta mañana. Saludo a la señora Margarita que nos ha llamado también Saludo para ella, que Dios le bendiga Y a todos nuestros amigos radio oyentes Mañana nuevamente estamos aquí en su programa Manantial de Fe A la misma hora de 10 a 10.30 de la mañana Que Dios le bendiga Este pastor, el reverendo Moisés Salvear Se despide, sí, cariñosamente, en el nombre de Jesús Hasta mañana, amén Y perder mi humanidad en ti, Señor, este día especial es lo único. gan lo quiero que es lo que prefiero este día especial nadie me conoce como tú